Entonces, según su testimonio, ¿usted afirma verse colgado? Eh, sí. Bueno, no sé, un poco de colgado, otro poco de indecisión. Ajá, otro poco de indecisión. Estos son como seis meses más. ¡No, no, por favor! ¡Seis meses más así, no! ¿Te ¿Sentís culpable de no haber arrancado a estudiar antes? Inscribite ahora en la Universidad KS. Adelantá medio año y liberate de toda la culpa. Universidad KS. Inicio agosto 2007. profesionalizate. Infórmate en www.decision2007.com.ar.